La persiana, La persiana. Buenas tardes. Pasan 21 minutos de las 8 de la tarde. Os habla María y a mi lado está Paco. Hola, buenas tardes María. Y vamos a dar así la bienvenida a La Persiana. Comenzamos. Pues hoy tenemos un programa bastante completo, aunque sin humor. Pero vamos a hablar, vamos a, vamos a tener como siempre nuestro tramo informativo, vamos a tener una entrevista con... Con una pareja, con un matrimonio que ha sido desahuciado También vamos a poder hablar en exclusiva con el islandés Hardur Que está estos días por aquí en España Y bueno, antes de nada recordaros que nuestras líneas de participación ya están abiertas Podéis enviar lo que queráis, eh, vuestras propuestas vía Twitter A nuestra cuenta arroba, agorasolradio Y también nos puedes encontrar en Facebook, en nuestra página agorasolradio O puedes enviarnos un correo a la lapersiana.agorasol.gmail.com Pero antes de nada vamos, como siempre, con el repaso a las asambleas que se celebran hoy, que ya han comenzado y con las que tendrán lugar a lo largo del fin de semana. Paco, cuéntanos. Así es, eh, desde las 7 de la tarde, como os contaba María, está celebrándose en la Plaza del Sol un encuentro con Jordur Tofarsson, el islandés que ha venido a contarnos de primera mano su experiencia eh, a través de de este 15M. A las 8 y media tendrá lugar la Asamblea de Pensamiento en la calle del Carmen, número 3, y a la misma hora, en la Puerta del Sol, habrá un encuentro con Agustín García Calvo. Una horita más tarde, a las 9 y media, tenemos una asamblea de biblioteca en la Plaza de las Descalzas. Eh... Mañana viernes, a las 8 de la tarde... Eh, se celebrará la Asamblea de Comisiones de Acción de Barrios y Municipios de Madrid en El Oso y el Madroño. Recordemos que es la primera vez que se celebra una asamblea de esta comisión, la Comisión de Barrios y Municipios. Ya el sábado, el 25 de junio, a las 8 tendrá un encuentro de creadores del 15M convocado por el Grupo de Cultura en la Plaza Santa Isabel, en el Reina Sofía. A las 8 se, re, se celebrará la manifestación del orgullo indignado Transmarica Boyos en, en lucha desde la Plaza de Lavapiés hasta Sol. Y ya el domingo a las 5 de la tarde tenemos en la Puerta del Sol la Asamblea General de nuestra acampada, no os la perdáis eh, un par de horitas más tarde, habrá una Asamblea General de Barrios y Pueblos de Madrid en la Puerta del Sol, de nuevo un fin de semana que se avecina apasionante y con un uh, montón de noticias y de actualidad uh, en lo que nos toca a nosotros, uh, a los uh, indignados del 15M. A las 8, por último, tendrá lugar la Asamblea de Subcomisión de Traducción en la Plaza de Isabel II, en Ópera. Vamos ya con nuestros titulares. La represión policial obliga a suspender una concentración ante el Parlamento. La policía retiene a los indignados que protestaban durante la toma de posesión de Dolores de Cospedal. Subida de sueldo para el alcalde y los ediles de Mollet de Vallés entre las protestas de los indignados. La aprobación de la reforma del convenio colectivo recibe el abucheo del 15M. La cámara baja responderá de forma somera al 15M. La policía detiene a 11 activistas por defender el derecho de los animales. Grupos ecologistas se manifiestan en Sol para salvar un embalse en, Ar en Arganda del Rey. El artista disidente chino Ai Weiwei liberado. Una protesta contra el gobierno en Minsk acaba con decenas de detenidos. Vamos ya con nuestra primera noticia. Esta tarde estaba prevista una concentración frente al Congreso, pero ha tenido que ser suspendida por represión policial. El Movimiento 15M ha desconvocado este miércoles la concentración que tenía prevista previsto celebrar en la madrileña plaza de Cánovas del Castillo en las inmediaciones del Congreso de los Diputados contra la reforma de la negociación colectiva que se aprobó ayer ...debido a la intimidación ejercida por la policía. La concentración que había sido propuesta para las siete... ...ha sido finalmente desconvocada, según informa el movimiento... ...en la cuenta de Twitter de Acampada Sol. Se desconvoca la concentración en Neptuno... ...debido a la intimidación ejercida por la policía... ...que nos amenaza con una sanción. «No tenemos miedo», se llaman con su tweet. Eh, momentos antes de desconvocar esta protesta, desde Acampada Sol se denunciaba que la policía les estaba pidiendo la documentación y animaban a los ciudadanos a acudir a la protesta. En Neptuno no se están identificando los de azul. Acude y difunde. Concentración ahora contra la reforma de la negociación colectiva, decían. La policía acorrala a los indignados en Castilla-La Mancha. La Plataforma Democracia Real ya de Toledo ha asegurado que tras la concentración protesta convocada por el movimiento durante el acto de investidura de María Dolores de Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha, agentes de la Policía Nacional les mantuvieron retenidos contra su voluntad junto a la Puerta del Cambrón. En un comunicado, el movimiento ha defendido que los agentes se encontraban allí e impidieron que nadie abandonase la zona cercada. Además, muchos indignados que se encontraban en otros puntos de la zona fueron llevados a la fuerza dentro del grupo retenido, pese a, pese a las indicaciones de muchos de ellos de querer abandonar el lugar para regresar a sus casas. Tras apuntar que se produjeron varias agresiones a los concentrados, los indignados se han mostrado convencidos de que esas agresiones e insultos realizados por las fuerzas de seguridad se hicieron para provocar una reacción que hubiera justificado una actuación policial más contundente. Tenemos allí en Toledo, tenemos a una persona que vivió en primera persona esta represión policial sufrida por los indignados tras la... Eh, tras el acto de investidura de Dolores de Cospedal, pero intentaremos conectar con ellos más tarde. Eh, de momento, seguimos con el tramo informativo. El alcalde de Mollet del Vallés se sube el sueldo. El alcalde de Mollet del Vallés, Josep Monras del PSC, decidió ayer en el pleno del ayuntamiento subirse el salario y el de todos los concejales. Ante esto, a la salida del consistorio, un grupo de personas del Movimiento 15M protestó contra esta medida. Los indignados leyeron un manifiesto en el que se calificaban de vergüenza y burla la subida de salario de los cargos públicos. Esta subida salarial de un 30% fue acordada ayer por los representantes de CIU, PSC y PP. Ante las proclamas de los indignados, rectificó y, e increment, y el incremento finalmente se situará en el 10%. Esto, de todas formas, permitirá a Monrás cobrar 65.000 euros anuales en lugar de los más de 59.000 acordados a principios de este año. Los ediles, por su parte, percibirán entre 45.000 y 53.000 euros anuales y el alcalde convocó a los medios de comunicación esta mañana para anunciar la rectificación del aumento. Multitudinaria protesta del 15M ante el Congreso de los Diputados Cientos de indignados se congregaron ayer frente al Congreso de los Diputados para protestar contra la reforma de la negociación colectiva que se aprobó ayer en el hemiciclo con votos de CIU y PNV La medida recibió la luz verde por decreto el pasado 10 de junio en el Consejo de Ministros Los indignados acamparon en la Plaza de Neptuno desde la noche del martes para prepararse y dar bueno, los buenos días a los diputados e imputados a su llegada al Congreso Un fuerte cordón policial bloqueaba las inmediaciones de la Cámara Legislativa, pero los participantes del 15M protestaron de forma pacífica contra una medida que, critican, afecta a toda la sociedad y que se ha aprobado sin la previa consulta popular. El Congreso responde por primera vez a las peticiones del 15M. El Parlamento se dirigió ayer por primera vez, aunque de forma escueta, a las peticiones del Movimiento 15M. Todos los diputados de la Cámara aprobaron por unanimidad la moción no vinculante y de mínimos para profundizar en la democracia y la participación política. Se ha votado de forma unánime a favor de una mayor transparencia y control de las instituciones pese a ser un primer y pese a ser un primer paso, la iniciativa ha quedado en una simple declaración. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Ridao, lanzó la propuesta que incluía la creación de una subcomisión parlamentaria para estudiar las propuestas de los indignados. Sin embargo, este punto tuvo que ser eliminado para que todos los grupos apoyaran la moción. Esta medida, por un lado, pretende instar al Gobierno y apoyar la ley de transparencia, que el Gobierno ya tenía aprobada, aunque decidió finalmente echarla atrás, antes del próximo mes de agosto. Pese a que la protesta fue aprobada por unanimidad, fue precedida por un intenso debate debido a que los parlamentarios se mostraron molestos por el 15M eh, porque el 15M ha puesto en duda la clase política. Detenidos 11 activistas por defender los derechos de los animales. Al menos 11 personas fueron detenidas el pasado martes en distintas comunidades... ...por llevar a cabo sueltas de animales en varias comunidades. Se les imputan delitos contra el medio ambiente, desorden público y asociación ilícita. Asociaciones en defensa de los derechos de los animales, como Igualdad Animal o Ecoanimal... ...han confirmado que los arrestos se han ejecutado en Madrid, Asturias, Vizcaya y Galicia... ...denuncian que se trata de un ataque de la industria peletera... ...contra aquellos activistas que pretenden evitar el maltrato animal. Las organizaciones en defensa de los animales... ...denuncian que cada año se priva de libertad a más de 30.000 bisones ...y se llevan a cabo atroces matanzas contra ellos... ...por parte de la industria peletera española. Asimismo, han denunciado que las autoridades han intentado... ...criminalizar el movimiento por medio de estas detenciones... ...y que al no encontrar responsables de la puesta en libertad... ...de estos bisones se ha arrestado a miembros de Ecoanimal e Igualdad Animal... ponen de relieve que las acciones en las que participan son de carácter no violento y que están dirigidas a destacar los horrores de una práctica en la que están implícitos los gaseamientos, mutilaciones o el sufrimiento originado por la falta de libertad de los bisones en las granjas peleteras. Eh... Manifestación en Madrid. Varias organizaciones ecologistas se concentran hoy en la Puerta del Sol para exigir soluciones inmediatas a la llamada Laguna de Aceite de Madrid. Se trata de una balsa tóxica y contaminante hecha a base de vertidos que durante años provoca la muerte de miles de aves. La laguna se sitúa en el término de Arganda del Rey. Según han explicado las organizaciones convocantes, la Laguna del Aceite es de unas 1,2 hectáreas en la que la empresa Ulibarri Pixa ha vertido desde 1989 hidrocarburos altamente tóxicos con la tolerancia de todas las administraciones públicas. Denuncian que en 2009 la Comunidad de Madrid adquirió la propiedad de la finca por unos 50.000 euros con el compromiso de limpiarla y restaurarla en el plazo de dos años. A día de hoy los ecologistas no tienen constancia de que, de que hayan cometido estas acciones y denuncian que cada año siguen muriendo miles de aves. Ahora sí, parece que ya tenemos conexión con Toledo. Carlos, buenas tardes, ¿nos escuchas? Muy buenas tardes, sí, te escucho perfecta, perfectamente. Buenas tardes, Carlos, Primero, ¿qué tal estás? ¿sí? Te... Dime, dime. Bueno, bien. Primero agradeceros la llamada y me gustaría decir un par de cositas antes de que empecéis a preguntarme lo que queráis. Primero de deciros que no no represento a nadie, aunque estoy participando en algunas cosas de democracia real ya a Toledo, pero no, no hablo en nombre de nadie, sino en el mío propio como un indignado más. Y segundo, decir que estuve ayer en la toma de posesión de la señora Gospedal, en, de, en todas las acciones que estuvimos haciendo, y bueno, habría mucho que hablar. Y tercero, ya si me permites, agradecer de verdad el montón de muestras de apoyo que hemos recibido, tanto de Drift de Zaragoza, como de Drift de Chichón, como de Drift de Ibiza, de Cádiz, no me gustaría dejarme a nadie, ¿eh? pero en el muro del Facebook de Drit Toledo hemos recibido un mogollón de gente que nos apoya, que nos ha dado ánimos y a todos ellos los quiero agradecer de verdad que estén ahí, porque son muy bonitos. Y ahora, a vuestra entera disposición, me preguntáis, yo respondo y sin problemas. Pues sí, gracias, Carlos. Eh, y quedan saludados y agradecidos todas esas personas a las que has nombrado. Eh, bueno, comentábamos hace nada, hace eh, unos minutos en nuestro informativo, que ayer algunos de vosotros, algunos de los representantes del 15M allí en Toledo, pues fuisteis retenidos por la policía eh, durante el acto de investidura de Dolores de Cospedal. Nos gustaría saber cómo, cómo fue el transcurso de los hechos, qué pasó... Queremos saberlo todo en primera persona. Vale, sin problemas. Mira, yo te digo, llegué de los primeros a donde se celebraba la toma de posesión de la Cospedal y en principio pues, nos, nos manifestamos y, y era una cacerolada, todo pacíficamente. Incluso, en, siendo una de las calles más estrechitas de Toledo, bueno, ya no sé si conoceréis Toledo, las uh -huh. calles son sumamente estrechas. Eh, Dejábamos pasar a, la, a, la, a todas las personas que no tenían nada que ver con la concentración Dejamos pasar también a todas las personas que iban al acto que ellos habían convocado No obstante, pues eso, era una cacerolada y pitos y mostramos nuestro desacuerdo total Bien, hasta ahí todo bien Cuando ya empezamos a llegar los primeros no pasó nada Pero cuando empezó a llegar el grueso de toda la gente que iban a manifestar su repulsa y su disconformidad ...con todas las formas de gobierno que tenemos... ...y todas estas cosas que nos traemos entre manos... ...pues empezaron a salir policía nacional, ¿vale?... Uh -huh. ...en principio con muy malas formas, empujones... ...me consta que algunos de nuestros compañeros y compañeras... ...la dieron patadas por lo bajito... ...eh, muy mal, a uno pidió la identificación... ...y el otro se le puso en la boca de muy malas maneras... ...en fin, pero bueno, hasta ahí todo más o menos bien... luego intentaron separarnos en diferentes grupos eh, poniéndose por medio no dejándonos estar todos juntos en fin bueno hasta ahí se desarrolló todo una vez acabado el acto decidimos pues ir <risa> perdón ir a manifestar nuestra a seguir manifestando nuestra repulsa hacia todo ello y e intentamos localizar eh, las salidas que te, que tenía la plaza ...para esperar a tanto a todos los politicuchos que iban a salir del acto, ¿vale?... ...y nos encontramos con que estaba toda la zona coronada... ...no nos dejaron pasar por ningún lado... ...entonces dando mucha, mucha vuelta nos fuimos a salir a una... ...a, a ir a una de las salidas naturales que, tenía, que tiene Toledo... ...la Puerta del Cambrón, emblemática, ¿no?... ...y allí nos empezamos a reunir primero en pequeños grupos... ...y, y separados más o menos... ...pero bueno, al ratito empezaron a llegar la policía... Eh, con, ...también con muy malas maneras... ...nos intentaron poner a todos en un grupo... ...con un cordón policial que de allí no nos podíamos mover... ...ni a mear, ni a nada... ...e incluso temen más, llegaron al rato gente... ...que también habían estado en la cacerola de arriba... ...y se bajaron de un autobús urbano... ...con tan mala suerte entre comillas... ...que se bajaron en la acera de enfrente... Los maderos fueron a por ellos, incluso a la gente que pasaban, eh, que no tenían nada que ver con nosotros y que pasaban turistas y gente, con que los vieran un poquito con malas pintas, entre comillas, o una pinta de aquella manera, se los cogían y a meterlos al grupo. En fin, así nos tuvieron retenidos casi hora y media, o yo diría que casi dos horas. ...sin poder menearnos, no nos dejaban ni irnos... ...ni en grupos pequeños, ni individualmente... ...nada de nada de nada, sin agua... ...en fin, eh, y todo ello, bueno... ...la gente que llegó en el autobús urbano... ...que se pusieron en la acera del frente... ...los obligaron a, a base de empujones y tirones... ...se sentaron en el suelo... para que no los empujaran y los levantaron con muy malas maneras a, a, a meterlos también con nosotros al grupo para tenerlos a, para tenernos a todos en un redil controlados. Muy mal. La fuerza del desorden público que pagamos todos, una vez más, eh, deprimente. Eh, buenas ahí, tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, quería preguntarte, eh, leemos aquí... y hemos eh, tenido conocimiento de que vosotros pensáis, y así parece ser, que no se trata solamente de bloquear vuestra, vuestro acceso a donde estaban los políticos, sino también provocaros de alguna manera, provocar una reacción por vuestra parte que justificara sí. llevar a más esa, sí, esa, sí, esa no, parte no. de violencia del que nos hablas. En todo, en todo momento nos estuvieron provocando con malos gestos, empujones, patadas... ...y demás, lo que pasa es que nosotros por lo menos... ...somos pacíficos, no queremos saber nada de ellos... ...y nuestras armas son las manos, está clarísimo... ...y no entramos a provocaciones de esos individuos para nada... Ajá. ...ellos querían, querían haber... ...a mí me dio la impresión de que querían haber montado una guerra... ...y desenvainar las porras y liarse a palos con todos... ...yo tenía miedo porque había gente... ...en fin, muchas mujeres, mucha gente mayor también... y uf, eh, en un momento dado eso te da un poquito de repeluz, ¿no? Pero, bueno, fuimos más inteligentes que ellos, creo, y no entramos en la provocación. Muy bien, Carlos. Eh, sabemos que te tienes que marchar ahora a un acto del 15M. Sí, voy a la asamblea que vamos a celebrar el corpus. Hoy es corpus en Toledo, fiesta grande, y nosotros vamos a celebrar sí. una asamblea fuera de todo lo que es el corpus, a la orilla del río, de tranquilos, a analizar... Todo lo que fue ayer, uh -huh. qué acciones vamos a tomar para adelante, cómo vamos a encauzar esto... Por cierto, El ¿ha, habido, cinco, ¿ha ¿sí? habido heridos, Carlos? ¿Perdón? ¿Ha habido heridos? No, ninguno. Gracias uh -huh. a Dios, ninguno. Bueno, algún moratón y alguna cosa así, pero sin importancia. Heridos leves. De acuerdo, sí. pues eh, os mandamos todo nuestro apoyo desde Madrid. y Ánimo y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en AgoraSol. Nada, muchísimas, gra muchísimas gracias a vosotros y una vez más agradecer todo el mogollón de apoyos que hemos tenido. De acuerdo, Adelante Carlos. Adelante, y vamos a por ellos, esto no lo pueden parar. <ríe> con ese mensaje gracias. nos quedamos. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Carlos. Y continuamos con nuestro informativo. El gobierno chino libera bajo fianza al artista y disidente Ai Weiwei. El artista y disidente chino Weiwei ha sido liberado bajo fianza al parecer por su buena actitud y por sufrir hipertensión y diabetes. Al salir libre ha dicho que no podía hablar. El momento elegido por Pekín para liberarlo no es casual, ya que el primer ministro chino Wen Yabao visitará en los próximos días Hungría, Reino Unido y Alemania. Aún así tendrá que estar retenido en su casa durante un año y bajo la constante vigilancia policial. El disidente ha dicho que está dispuesto a pagar los impuestos que se le reclaman, según ha informado el gobierno chino. La policía recordó las acusaciones que pesan sobre el artista Ai Weiwei. Al parecer, Beijing Fake Cultural Development evadió una gran cantidad de impuestos y destruyó de forma deliberada documentos de gran importancia. La mujer del artista, Lu Qing, considera estas ac acusaciones ridículas. La detención del artista ha provocado en la escena internacional críticas por parte de políticos y artistas que han denunciado la situación de vulnerabilidad de ...de los derechos humanos en el gigante asiático. Además, Estados Unidos y la Unión Europea... ...habían perdido su puesta en libertad. Ai Weiwei fue detenido el pasado 3 de abril. Decenas de manifestantes detenidos en Bielorrusia. En la capital de Bielorrusia, Minsk... ...se ha producido una detención masiva. Unas mil personas se concentraban en una plaza... ...cuando los agentes empezaron a arrestar... ...y trasladar en autobuses a decenas de manifestantes... Detuvieron a todo aquel que protestaba contra el presidente Lukashenko. A pesar de que el gobierno intenta evitar las manifestaciones, las protestas aumentan en las últimas semanas gracias a las convocatorias que se realizan mediante las redes sociales. La República Soviética atraviesa graves problemas económicos. La moneda nacional pierde valor cada día y el precio de los productos básicos aumenta afectando directamente al bolsillo de los ciudadanos. Los opositores al régimen de Lukashenko denuncian que el presidente malgastó fondos intentando contentar al electorado, de cara a los comicios generales que se celebraron el pasado diciembre. Lukashenko ha anunciado su intención de reprimir futuras protestas. Ya tenemos aquí, como siempre, a nuestro colaborador desde Grecia, Antonio Gioveti. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que hoy nos traes una columna cargada de, de noticias. Eh, porque... Sí, porque la, las tónicas helénicas son muy ricas hoy. ¿eh? Sí, recordemos que el primer ministro, Papa Papandreou, recibió la moción de confianza del sí. Congreso de los Diputados. Adelante. Sí. Gracias, María. Papandreou ha obtenido la confianza. 155 diputados, todo el PASOK, votaron en su favor y 143, toda la, op la oposición de derechas e izquierdas y los independientes, en su contra. Dos fueron los ausentes... ...Georgios Lianis... ...que acaba de salir del PASOK ...para seguir como representante político... ...del grupo mixto... ...y Theodora Bakoyani... Ex, -pe ...ex pez gordo de la democracia... ...alcaldesa de Atenas... ...durante los Juegos Olímpicos... y ministro de Asuntos Exteriores... ...bajo los gobiernos conservadores... ...de Costas caramanlis ...y ahora líder de la nueva formación... ...política Alianza Democrática... ...Bakoyani se encontraba en el extranjero... ...y envió una carta con su voto negativo... ...que fue desestimada... por estar fuera de Grecia por motivos no relacionados con su actividad parlamentaria. Tampoco nueve diputados del PASOC y dos de la democracia estaban en territorio helénico, pero sus votos positivos fueron tomados en consideración, ya que cumplían sus funciones en el exterior por cuenta del Congreso. El debate comenzó con el discurso de Evangelos Venizelos, nuevo ministro de Finanzas, que a la vez tiene el cargo de vicepresidente segundo del gobierno. Venizelos afirmó que hay márgenes para un amplio consenso entre las fuerzas políticas en vista de la votación del paquete económico, invitando al representante de la oposición a viajar con él el 3 de julio para asistir a la reunión del Eurogrupo, que, fij que fijará las ayudas concretas a Atenas. Luego hablaron los diputados de izquierda. Alexis Chipras, líder de los radicales del Sirsa, alegó que las medidas de ajuste crearán pobreza en el país. Y Aleka Papariga, secretario general del. Kukue, partido comunista griego, dijo que no solo no aprobará las medidas, sino que boicotará los referéndum propuestos por Papandreou el domingo. Después fue el turno de la derecha. Giorgio Óscar líder del partido de extrema derecha Laos, evidenció la necesidad de una renovación y reestructuración de la administración pública, mientras Andoni Samaras, secretario general de Nea Democracia, el mayor partido de la oposición, sostuvo que la renegociación del convenio con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, y la celebración de nuevas elecciones son, son asuntos de carácter urgente. A este punto intervino el vicepresidente primero del gobierno, Theodoros Pángalos que increpó a los diputados de neodemocratía, afirmando que la democracia en Grecia empezó en 1981 con la histórica victoria del PASOK A lo eso, los diputados del mayor partido de la oposición abandonaron masivamente la sesión, que fue temporalmente suspendida. Papa Andreu llamó la atención a Pángalos y los trabajos parlamentarios se reanudaron En último lugar hablaron los ministros del Movimiento Socialista palelénico, defendiendo a capa espada su labor. La votación pública por llamamiento uh, finalizó a la hora de la madrugada. En Sindangma, los ciudadanos escuchaban por medio de un altavoz los nombres de los diputados que formulaban su voto de confianza expresando el adjetivo «indeseable». Episodios entre manifestantes y policía tuvieron lugar alrededor de las dos de la madrugada. Los indignados lanzaron un objeto contra las fuerzas especiales de seguridad y en el patio del parlamento. Luego la situación volvió a la normalidad. La segunda investidura de Papandreou como primer ministro de la República Helénica tranquilizó la opinión pública internacional. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Duján Barroso, felicitó a Papandreou por haber obtenido el apoyo del Congreso. La canciller alemana Angela Merkel eh, eh, hizo lo mismo, pero recordó a todos que el asunto que tiene más importancia es la aprobación del programa económico a medio plazo, cuyo visto bueno fue dado ayer por el Consejo de Ministros. En la jornada de hoy se han anunciado las líneas generales de las medidas que comprenden una rebaja de la renta anual eh, declarada de 12.000 a 8.000 euros para gozar la, de la exención de impuestos, con excepción de los jóvenes hasta 30 años, los pensionistas mayores de 65 años y los discapacitados. Aumentará el precio del combustible para la calefacción. Se impondrá una tasa especial para los profesionales liberales que se aplicará tras cinco años de ejercicio de dichas actividades. Las medidas de ajuste afectarán también a las propiedades inmobiliarias, siempre que tenga un valor mínimo de 200.000 euros. Mañana empezará el debate en la Comisión Permanente de Finanzas, mientras el voto definitivo del Parlamento está previsto para la jornada del martes. Las leyes particulares que comprenden la medida de austeridad serán aprobadas para el 30 de junio. A este efecto será necesaria una reformulación del convenio entre el Gobierno griego y las entidades acreedoras para que se pueda liberar el plazo de 12.000 millones de euros, indispensable para la existencia del país. El Fondo Monetario Internacional concederá el préstamo solo después de que la Unión Europea haya fijado los términos y la cuantía de las ayudas destinadas a Atenas. Las manifestaciones siguen incesantemente en síntegma, mientras nuevas huelgas generales de 48 horas, previstas para el martes y el miércoles de la próxima semana, han sido anunciadas hoy por los sindicatos de los trabajadores del sector privado y de los funcionarios públicos. Estos últimos son los más afectados por la crisis, ya que las medidas de ajuste prevén el despido de 150.000 de sus efectivos. Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias. Veremos en qué queda esa moción de confianza que ha dado el Parlamento a Papa Andreu. Veremos también en qué quedan esas medidas de austeridad que toda la sociedad griega tendrá que sufrir para, para abordar ese rescate de la Unión sí, Europea. A, a ver el martes qué, qué pasa con, con, con la votación. ¿Cuáles son? Sobre todo estas, porque hay un plan General, que se llama en griego mesoprocesmo programa, que es hoy el programa económico a medio plazo, y las leyes particulares que lo componen. Entonces, son, son diferentes cosas que la votación tiene que tener lugar el, antes del 30 de junio, porque Bruselas ha, ha fijado un ultimátum que, si no aprueban las leyes dentro de un determinado plazo, Grecia no recibirá la ayuda. Uh -huh.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 La sección de Indignados por el Mundo hoy es cuanto menos especial. Jordur Tofarsson impulsó la Revolución Islandesa en 2008. Se plantó delante del Parlamento y criticó el sistema que le indignaba. Lo hemos repetido muchas veces aquí en agorasol y en la Persiana. Islandia fue un ejemplo a seguir. Eh, encausaron a sus políticos y sus banqueros por causar la burbuja, el ensueño económico islandés. Jordur lo denunció delante de... de re... Prendió la mecha de la Revolución Islandesa... Llegó el sábado pasado a España para analizar cómo se está llevando a cabo el 15M, la Spanish Revolution. Y hoy esta tarde lo tenemos aquí con nosotros en la persiana. Good afternoon. Good afternoon. Hello. We are really nice to have you here. Thank you very much. So, Eh, vamos a hacer las... Eh, Hardur habla inglés, pero tenemos aquí con nosotros a un traductor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si puedes presentarte, por favor. Sí, yo soy Robert. Eh, encantado. Sí. Muy bien, pues le vamos a hacer las preguntas en castellano y si no te importa, pues Perfecto. nos las vas traduciendo. Sí, sí. Eh, bueno, ¿cómo te has encontrado España? ¿Cómo te has encontrado el 15M? ¿Qué has encontrado el 15M movimiento Lo que he visto en esta semana aquí Lo que yo he visto esta semana aquí es que es bastante impresionante. Cuando llegué aquí hace una semana y observaba lo que veía, intentando entender lo que estaba pasando, porque antes había estado siguiéndolo en Sol por Internet. Y lo tengo en mi pantalla en casa. The message wasn't always very clear. A veces el mensaje el mensaje no salió muy claro. Pero eso es a veces por la distancia. A week later, from here, now now I'm understanding. the way you people work. Pero ya de haber visto cómo trabajáis de manera tan sistemática, siendo tan persistentes. Es un privilegio realmente verlo. I've been traveling around. He estado viajando, Explaining explicando a la gente lo que ha, hemos hecho en Islandia. Was, Al principio, didn't look very good or bright, la, las, las perspectivas no parecían del todo buenas, pero we did lo hicimos. We did like said, would be todo el mundo decía que iba a ser imposible, pero lo logramos. Y ahora, tres años después... y ahora casi tres años después estando, estamos viendo como muchas muchos de nuestros sueños están llegando a ser realidades no hemos terminado hay muchas cosas que tenemos que arreglar pero estamos en ello no nos estamos dando por vencidos y este es el mensaje es mi mensaje a, a vosotros que sigáis que no os rendáis nunca It will be difficult. Será difícil. Sí. It will take time. Yes. Tardará su tiempo, por supuesto. But it is worth it. Pero merece la pena. ¿Qué cosas crees que han cambiado en Islandia y qué cosas crees que deben seguir cambiando? What you think have changed in Iceland and what things do you think there is still a need to change? Well, for one we changed the government. Bueno, para empezar, cambiamos el gobierno. And we got many things going. Y cosas. And what was the uh, the question? Uh, what things have changed, and what things do you think still need to be changed? A lot of things need to be changed. There's, There's a big group of people that need to change the way they think. Que que como the consumers. los consumidores way of living la manera consumista de enfocar la vida there are plenty of people who don't understand and they don't care muchas personas que no entienden ni les importa but that's pero bueno algún día llegarán al entendimiento and you but we are very we are looking into a bright future Pero el futuro ahora es mucho mejor. Uh, ha habido un caos de discusiones y En un periodo de dos años party, no se podía llegar a una cena, a una fiesta, about sin hablar de la política. Many I've been to, parties, y ha habido muchas fiestas, muchas cenas. Pues okay, el people, anfitrión decía, de bueno... talk about gente esta noche no vamos a hablar de la situación política y la gente decía vale pues les vamos a hablarlo talk about the situation la gente empezaba a hablar de la política y la situación es something we the nation we have to go through we deny Tenemos que pasar por el arrojo, in, no podemos mantenernos silencios y no hablarlo, we se tiene que hablar, hay que romper esa muralla del caos, porque estamos cambiando las ideas. ideas, estamos hablando de las ideas, de del cómo se puede hacer, Sí si se puede hacer y luego después se hace. Buenas tardes Jordur. Good, good evening, uh, las, uh, lo ocurrido durante los últimos tres años ha transformado la, la bandera islandesa en un símbolo de la revolución y a ti en un icono de la misma ¿cómo te encuentras por ello? Yo me siento un poco raro. Si da esperanza a la gente, pues encantado, pero almost years ago, créanme, hace tres años getting in front of the parliament in Iceland to hablar delante del edificio del Parlamento Islandia, hablando con la gente, que what has happened? qué había pasado, qué podíamos hacer? I would never ever. Pues nunca, nunca hubiera pensado. dreamt of being here, spending estar aquí en España, viajando, hablando de lo que se había logrado y lo que se estaba aún naciendo en Islandia. el durante el 15M El, durante el día de la, de la gran manifestación pudimos ver que la gente portaba banderas islandesas, que tomábamos Islandia como un ejemplo de, de indignarnos y de, y de luchar contra la clase política y la y el sistema económico. Y nos gustaría saber qué piensas tú qué similitudes guardan el 15M aquí en España y la revolución islandesa. the hope of changing the system la esperanza de que se pueda cambiar el sistema eso es lo que tenemos en común we have different backgrounds different cultures different of living distintas culturas distintas maneras de vivir we are 300,000 you are 46 million somos 300,000 sois 46 millones y eso es una diferencia muy importante we have a wish of changing tenemos un voluntad una voluntad We have to we have the dream fighting the greedy people. luchar contra la gente money rapaz que está robando nuestra nuestros alimentos, nuestro dinero. queremos cambiar el mundo a mejor. I have often spoken about that I want to live la sociedad que a mí me gustaría ver una sociedad que aparcaría a todo el mundo, no solo unos pocos. Bueno, eh, sabemos que estás muy cansado, así que te agradecemos muchísimo we know, we know que hayas venido aquí so a Agora Sol Radio a hablar con nosotros. To to te despedimos con muchísimo cariño y con muchísimo agradecimiento por haber estado aquí. Muchas gracias. All my love to Nosotros okay. uh, <laughs> y que nos mantengamos en contacto, en contacto. Gracias. Share ideas y compartir ide ideas. Yeah, It's thank you very much. Perfect. Thank you to you. pasada Alfredo Pérez Rubalcaba decía a un diputado del PP, sin ti no soy nada, porque no hacía más que hablarle sobre el caso Faisán, el supuesto chivatazo a ETA. Entonces, ¿qué pasó? Que los chicos de Amaral salieron diciendo que no les tocasen los huevos, porque ese tema era suyo. Pero ante eso, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, la ministra que ha impulsado la ley Sinde, que se incluye en la, en el, en la Ley Orgánica de Economía Sostenible, dijo... que un éxito es de todos. Bien, pues nosotros hemos querido elegir este éxito de Sigur Rós para despedir al, al artífice de la Revolución Islandesa que ha estado hoy aquí con nosotros en La Persiana, a Jordur Tofarsson. Cuando baja el sol... Hoy, para nuestra sección de Cuando baja el sol, hemos decidido cambiar una tertulia por una entrevista. Tenemos con nosotros a María Teresa, que ha sido víctima de un desahucio, pero bastante especial. Nos lo va a explicar ella. Buenas tardes, María Teresa. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, no quiero explicarlo yo, me lo has explicado antes, pero es mejor que empieces tú desde el principio. ¿Por qué tan desahuciado? ¿Qué ha pasado? Bueno, esto no es el clásico desahucio de que tú vas a, a pedirle al banco... ...un dinero para comprarte un piso, ¿no?, para cursar una hipoteca, no, esto ha sido lo contrario. Aquí fueron a buscar a mis ancianos padres con 93 y 87 años para llevarle a una entidad bancaria, concretamente la Caixa, ubicada en la calle Capitán Blanco arguibay y fueron a buscarle su hijo... mi hermano, el pequeño, junto con el notario, y se los llevaron a la, a la dicha entidad bancaria. Allí cursaron una hipoteca a mi casa, puesto que yo vivía en esa casa, con esa con mi marido, he nacido en esa casa, y cursaron una hipoteca por 90.000 euros que pidió mi hermano sobre la vivienda de mis padres. Estamos hablando... de unos ancianos de 93 años y 87, a los que les hacen una hipoteca por 90.000 euros a pagar en 10 años, a razón de más de 1.500 euros mensuales. Se entiende que cuando tú cursas una hipoteca tienes que demostrar tus ingresos mediante la declaración de la renta. y en la declaración de la renta que mis padres, que era mi padre pensionista se demostró o se tenía que demostrar que mis padres no tenían esos ingresos para pagar La historia se vuelve especialmente truculenta cuando como nos has contado uh, sale a la luz la amistad entre sí. la persona que concede esa hipoteca totalmente fraudulenta y tu hermano Si cuentas eso, porque es espeluzante, en realidad. Exactamente. Esta hipoteca se ha podido hacer, puesto que el director de la Caixa, Gabriel de la Riva Alonso, y el interventor de dicha sucursal eran íntimos amigos de mi hermano, también el notario. Y, bueno, en la, en la hipoteca, según pone, en el tocho de la hipoteca, pone... Situación arrandetaria de la vivienda. No hay más habitantes. ¿Cómo es posible que se pusiera o que eso diera fe a un notario cuando había la hija que estaba viviendo con los padres en la vivienda, se ocultó y que eso además está demostrado por, por el ayuntamiento ¿no? de… de de donde yo vivo, en el barrio de Salamanca, en el Padrón, que eso se ha portado como prueba, y ahí mi hermano, que estaba presente en la operación, pues imagino que, que si le preguntaban tendría que decir que yo estaba viviendo con mis padres. Para resumir, para que, nos, para que nuestros oyentes se queden con la idea clara, tu hermano, Se compinchó más o menos con el director del banco. Sí, sí, sí, se ocultó totalmente, de sí. que allí estaba viviendo la hija y su... Lo ocultó y su... todo se para ocultó poder todo. conseguir esa hipoteca para de 90.000 Para poder conseguir los 90.000 euros, que además ese dinero, eh, en, el, en el momento, 71.000 euros fueron a parar a la una excompañera sentimental de mi hermano y el resto se lo llevó él en, en el acto. Uh -huh. Y en este en este caso no solo participaba tu hermano y el director, sino que también al final la Caixa estaba de alguna forma encubriendo este hecho fraudulento. Por supuesto, sin sí. la, la Caixa mm, es la cooperante necesario, o sea la necesaria fue la que hizo la operación. Luego es el se sabía que esa operación no se podía hacer. Uh -huh. Había tres herederos, uno estaba allí que además nos hizo cargo de los pagos de la hipoteca. y había dos herederos más, y sobre todo la heredera principal, que era yo, estaba viviendo con mis padres, y eso se ha ocultado luego. Esto es una hipoteca trampa, que, que iban a sacar los 90.000 euros para, para... para engañando a los ancianos, claro. Efectivamente, habría que dejar de utilizar palabras de uso común como hipoteca eh, eh, para empezar a hablar de estafa, en realidad. Por supuesto, esto es una estafa. El, tu hermano... ve una vía más o menos abierta para hacerse con un dinero a costa de tus padres uh -huh. y el banco, amigo de este... Es el cooperante. Es el cooperante, se entiende que para quedarse con la casa. Se entiende, se entiende, puesto que yo mmm, cuando mmm, me enteré de, de esta operación eh, intenté subrogar la hipoteca hablando ya con este director, puesto que ya lo habían quitado de en medio, ¿m? habían puesto otro director... Y, y yo hablé con él para tratar de subrogar la casa y este director me dijo que no y yo le pregunté que por qué y me dijo que por la edad. Yo tenía 30 años menos que mi padre, todavía la casa estaba vigente como aval y luego yo pagaba con mis ingresos, yo tengo una pensión pero luego estaba mi marido detrás con su otra pensión. Y me la deniegan por la edad, con lo cual yo al director le miro fijamente y le digo ¿cómo es posible de que usted, de que a mí la Caixa me deniegue con 30 años menos que mi padre cuando ustedes han hecho una, una hipoteca a unos ancianos de 93 y 87 años? Yo tenía 30 años para pagar. Y bueno, ¿cómo fue el momento de, en el que te enteraste de, de todo? ¿Y cómo fue el momento del desahucio? Pues el momento del desahucio fue tremendo, puesto que ya mi padre, eh, al ver que, que mi hermano no pagaba, porque le llamaba por teléfono y le decía que cuando pagaba decía que no tenía dinero, entonces eh, mi padre, mis padres cambiaron los testamentos y me nombraron heredera universal. Eh, mi padre trató de salvarme y, y aunque ya no, ya no ya no había solución, puesto que en el año 2009, perdón, eh, sí, en el 2009 sal, en el mes de noviembre salió el piso a subasta, salió el piso a subasta, eh, con lo cual mi anciano padre que yo traté en todo momento de ocultarle cuando le llegó la notificación, yo traté de ocultárselo y no pude, puesto que yo no estaba en casa, entonces la asistenta social que yo tenía, pues eh, mi padre le dijo que por favor le, le leyera el telegrama. Y ya se dio cuenta de lo que estaba pasando y lo que ponía. Y, pero mi padre, claro, era un hombre que... Y le dijo, léemela. Y bueno, pues le notificaban el desahucio en el mes de noviembre. Cuando yo llegué a casa tuve que ingresar a mi padre. Han sido años, supongo, de una lucha contra un gigante. ¿no? ¿Qué puertas has tocado? ¿Quién te ha atendido y cómo? Eh, la Caixa en todo momento está tratando de que esto no salga. A mí me ha sacado la, la revista o el periódico este gratuito 20 e intentaron en un momento de que esto no saliera. Yo hablé con la periodista, con Rebeca Keima Liños, y me comunicó de que la Caixa, al enterarse, pues eh, les dijeron que, hombre, que cómo iban a sacar esto, que, que eso perjudicaba su buen nombre. Con lo cual la periodista les contestó, denme ustedes razones para que esto no salga. Ellos no tienen razones puesto que los documentos los tengo yo. Todo lo que digo está documentado, totalmente, y a disposición del juzgado número 37, que esto está en poder de la Fiscalía y parece ser que la fiscal se lo está pensando mucho. Y qué esperanzas se pueden tener, no ya cuando un director de una oficina concreta lleva a cabo esta acción, que ya es un pez gordo, sino cuando se supone que lo hace con el consentimiento de alguien mucho más uh, poderoso que él, líder de una... ...entidad bancaria, pues que, que está detrás de tantos patrocinios... ...detrás de tantos medios de comunicación... ...¿qué esperanzas tenéis para que esto salga a la luz... ...y para poder llegar a una resolución positiva para vosotros? Yo tengo la esperanza de que la fiscalía se pronuncie... ...y que, porque claro, resulta que mis hermanos... ...ya en este caso el otro hermano se ha puesto de parte de, de, del, del malvado hijo... le tiene le cuenta mentiras, le tiene comido el seso y han impugnado han intentado impugnar los han impugnado los testamentos, pero en un principio trataron de declarar senil a mi a mi padre. O sea, mi padre con 93 años firma una hipoteca y con 93 rectifica el testamento y ya está senil. Cuando rectifica está senil, pero cuando hace la hipoteca no está senil. ¿Cómo es esto? Y la Caixa está al tanto de todo, ¿eh? Al tanto de todo puesto que se enteró de que mi hermano, de que yo tenía impugnados los testamentos y yo desde luego no había hablado con la Caixa. Habla Miguel del Pozo Pérez, que es el que ha hecho la estafa con el cooperante necesario que es la Caixa. Y la Caixa tiene que responder... ...puesto que me han quitado mi casa... ...valorado en más de 300.000 euros... ...y que sacaron a subasta por 168.000 euros... ...y de allí ellos se han llevado... ...más de 125.000 euros... ...y yo pido responsabilidades... ...al señor Nin... ¿eh? al director general de la Caixa... ...le he escrito tres cartas... ...le pido responsabilidades... ...que pida al director Gabriel de la Riva Alonso... ...y le digo que quiero mi casa... ...o que me compren una casa... ...o que me, me la reintegren en dinero... ...por supuesto... ...con los correspondientes... ...intereses... ...y luego... ...el tema de que estoy muy tocada... ...psicológicamente... ...me encuentro muy mal... ...tengo muchísimas depresiones... ...y que estoy viviendo en una casa porque me la han dejado... ...hay una segunda parte... ...si cabe... ...mucho más amarga supongo para ti... Que son las amenazas por parte de tu hermano. Nos contabas antes si puedes explicarnos en qué términos se produjeron, qué te dijeron en el juzgado cuando presentaste esa, esa, esa denuncia. Y... Bien, eh, este hermano, el que ha hecho la estafa conjuntamente con la Caixa, me llamó por teléfono, en número privado, claro, él sabe mucho, y sabe cómo hacer las cosas, es un profesional del engaño, ...y me, en la llamada telefónica que me dijo... ...me dijo, cuando te pille te vas a enterar... ...con las mismas... ...se lo comuniqué al abogado... ...me dijo que fuera a la comisaría... ...a presentar denuncia, con lo cual es lo que hice... ...expuse lo que me había dicho... ...y a continuación expuse que este hermano... ...se había llevado la pistola de mi padre... ...y aparte de eso tiene una escopeta de caza... ...porque es cazador... ...el día 9... Del mes pasado tuve ju el juicio de faltas y casualmente es en el juzgado donde mi padre, porque mi padre antes de morir a mi hermano le puso una querella criminal por estafa y apropiación individa a lo cual se la han rechazado porque dicen que es parte, es hijo y es padre. Yo me he querido personar. Como parte también, puesto que soy la hermana y me han estafado, me han dicho que también soy parte. El abogado que mi padre nombraba Albacea Repartidor se ha querido presentar y dicen que, que no procede porque esto era antes. Y a continuación, pues vamos a ver qué es lo que dice el juzgado. Pero bueno, eh, para el juicio de faltas, eh, a mí me preguntaron. lo de la amenaza, con lo cual fui contundente, puesto que yo reconocí en el momento a mi hermano, cuando me hizo la, la amenaza, y colgó. Y yo dije que efectivamente era mi hermano. Cuando le llegó el turno a él, <coughs> le preguntaron, ¿es verdad que usted le dijo a su hermana cuando te pille te vas a enterar? Y la contestación de él fue muy, así, muy ligeramente de, pues no recuerdo. No había pasado ni un año, ¿eh? Se puede uno olvidar en diez años, pero en un año. Y luego, a continuación, le preguntan lo de las armas. Claro, lo de la pistola no negó, pero sí reconoció que tenía una escopeta de caza. Sentencia de la juez. Le aplica la presunción de inocencia porque no se puede demostrar la llamada. Pero sí quedó muy claro que él reconoció que tenía una escopeta de caza. ¿Cómo es que la juez, aparte de la presunción de inocencia... eh? ¿No aplicó unas medidas cautelares contra la que amenaza, que en este caso era yo? ¿Qué está esperando? A que me espere en la esquina y me pegue un escopetazo? No me extraña que todos los días maten mujeres. Además de, del problema al, al que sin duda os enfrentáis, como es luchar contra una entidad bancaria de tal calibre, hay otra opción. Otro problema que yo observo Y es que la opinión pública E incluso el banco puede esgrimir Que se trata de, de cuitas familiares De problemas de un padre con un hijo Una hermana que sale tocada del problema anterior Y, y que los sucede entre vosotros ¿os puedo No, decir? no, no, esto no es un problema familiar Esto es un problema eh, Es una estafa clarísima Y que además iban a por la casa Y el compinche era mi hermano y el director Y que todo, todo se ha ocultado Y todo eso se puede demostrar delante de un juzgado. La juez del 37 de la Plaza de Castilla, en este caso la, la fiscal, tiene que tomar cartas en el asunto. De entrada, mandaron a, declarar, la mandaron a declarar a Gabriel de la Riva Alonso y al interventor. Y parece ser que la juez no quedó muy contenta de lo que dijo. Pero de momento la fiscalía todavía no se ha pronunciado y ya llevamos un año. María Teresa, ¿eh, lleváis... lleváis luchando contra este caso, contra esta estafa, en la que, como bien ha dicho Paco, también están por en medio los problemas familiares, en cierto modo, eh, tres años. Y... Sí, Pero, sí, sí, yo desde sí. el momento que, que me enteré de, del tema, pues es cuando me, nos pusimos a funcionar, y, sí. mi, y mi, claro, mi padre enseguida lo pusimos en manos de este abogado, Y llevamos, pues, desde el año 2000, 2000 exactamente uh -huh. desde 2008, uh -huh. llevamos luchando. Ya sí. hemos ha dado lugar a que mi madre ha fallecido en el mes de mayo del 2009 y, y mi padre ha fallecido en el mes de febrero del 2010. Uh -huh. Y sabemos que incluso habéis comentado vuestro caso aquí en, en la acampada, en lo que queda de la sí, acampada, en sí. el Movimiento 15M. Sí. Nos gustaría saber cómo se están ayudando desde ahí. Pues mmm, va a haber movimiento, va a haber movimiento, han dicho que, que va a haber movimiento contra el banco y por supuesto mmm, movimiento ante el juzgado 37, uh -huh. porque esto tiene que salir. Uh -huh. Porque como hemos dicho antes, al fin y al cabo el máximo responsable de, de esta estafa es, el es banco. la Caixa. Es la Caixa, que además es la que está protegiendo a Miguel del Pozo Pérez, que a la vez ya, claro, al proteger al delincuente... Pues se protegen ellos, porque claro, no interesa que salgan. Yo ya he escrito al señor Nin tres cartas y voy a mandarle la cuarta y lo que le digo son cosas pues nada de agradables, ¿eh? Este uh -huh. señor no sabe, no contesta. Uh -huh. Y la mando la carta certificada y con acusa de recibo, o sea, la recibe. Uh -huh. Pero no me contesta, para nada. Y nos interesa saber también, ya que esto es un caso que concierne a la Caixa, si conocen algunos casos similares... Sí, parece ser que en Internet están saliendo muchísimos casos, puesto que yo también lo tengo en Internet, la estafa de la Caixa. Uh -huh. Y el otro día lo estuvo mirando la BOA y, vamos, la Caixa se lleva, no sé, pero yo creo que la medalla de oro. Uh -huh. Y además, como bien ha señalado antes Paco, es una, es una entidad bancaria que, que tiene una obra social, sí. que supuesta que hace mucha publicidad sí. con eso, pero al final sí. esto se queda pues en casos como el vuestro. Sí, sí. tiene una obra muy social. el robar la casa a los ancianos, estafar, además estafar y engañar a ancianos, esa es su lo social que, que hace la Caixa. Nuestros oyentes estarán preguntando qué hacéis ahora para vivir, dónde estáis viviendo, pues cómo os esa... ha afectado este desahucio, aparte psicológicamente, cómo estáis ahora. Psicológicamente muy mal. Muy mal, a mí yo estoy en tratamiento psicológico. Y muy mal, porque yo tengo una situación precaria. ¿Y dónde estáis viviendo ahora? Pues en una casa que me, han, que me han dejado, unos amigos. ¿Y cuánto pensáis que se puede prolongar este juicio? No lo sabemos, porque la justicia en España, según tengo entendido, es lenta pero segura, pero también esperan a que el tiempo pase... Y si te he visto, no me acuerdo. Lo hablábamos antes, es eh, decir, de no haber existido eh, una hija, tú sí, por y tu marido, Esto no hubiera sido que... el crimen perfecto, en realidad. Sí, sí, por supuesto. Así, ¿Cuántos sabrá que no, no ha salido no a la luz? Cuando mi marido, que es el que lleva los carteles y se pasea por el Banco de España, porque el Banco de España está al tanto, es, todos los documentos se han mandado al Banco de España y el señor Ordóñez Ni sabe ni contesta. No ha tomado medidas para haber mandado, pues no sé, una investigación para ver cómo se ha hecho esa hipoteca. No sabe, no contesta. Teniendo en cuenta que además hay más casos como el vuestro. Por otro. supuesto, claro, que hay muchísimos casos. Mi, madre, mi marido que se pasea con cartelitos por la Caixa, por el Banco de España, eh, parece ser que, que en, esa, en esa entidad bancaria, casualmente, en Capitán Blanco Arribay, eh, se han dado más casos se han dado más casos ¿eh? lo que pasa es que hay gente que no porque pues no no hace lo que hacemos lo que he hecho yo en este caso sí. nos comunicaba tu marido antes que cuando se encuentra en, ante la casa con el cartel se le acercan y le dicen perdone señor nos está perjudicando puede usted sí <risa> sí le dicen a mi marido que que les está perjudicando y entonces mi marido que a lo mejor se cabrea y dice palabras más gordas pues le dice aquí los únicos perjudicados somos somos mi mujer y yo que estamos en la calle bueno pues eh, agradecemos mucho que hayáis unido aquí eh, y que podamos dar voz a este tipo de, de casos que son muy graves que hay que tienen que saberse tiene la gente tiene que saber pues estas tramas ocultas de los bancos y tenemos que seguir luchando por ello esperemos que tengáis Mucha aparte de mucha suerte que se haga justicia Que podáis recuperar vuestra casa Y que esto sobre todo salga a la luz Nosotros es lo que pedimos, justicia uh -huh. Justicia Y por eso estoy Hago un llamamiento al juzgado 37 La fiscal Que se llama Dolores Creo Que se pronuncie que esto es un caso clarísimo Y hay documentación Que lo demuestra todo Y testigos también, ¿eh? Pues nada, como lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí y que se haga justicia. Mucha Muchas suerte. gracias a vosotros porque, bueno, la verdad es que estáis haciendo una labor y continuar porque aquí hay mucho tema, mucho tema, en este país no hay justicia. <risa> Un saludo. Lo he dicho, mucha suerte. Gracias. La persiana.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 Vamos ya con nuestra sección Un País en la Asamblea que iniciamos desde que el pasado jueves nuestro compañero Diego de la Comisión de Extensión llegó aquí a Ágora Sol para contarnos pues que se iba a iniciar una marcha desde toda España para llegar hasta aquí, hasta la Puerta del Sol y hoy una vez más contactamos con la ya llamada Marcha del Este, la Marcha de Valencia tenemos allí a un compañero que nos está escuchando, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, nos escuchas bien, ¿verdad? Eh, bueno, bajito, pero sí, se te escucha bien. De acuerdo. Bueno, eh, la semana, el martes pasado en la anterior edición de la venta de la persiana, nos comunicabais que estabais en Picasso, a unos 20 kilómetros de Valencia. ¿Dónde os encontráis ahora mismo? Pues ahora estamos en la Alcudia. Eh, acabamos de finalizar una asamblea local con una participación moderadamente optimista. Uh -huh. Y pues nada, eh, mañana salimos hacia alquira Y bueno, eh, en esto estamos. Más o menos, ¿a cuántos kilómetros estáis? cuántos ¿Cuánto habéis recorrido ya? Pues de momento no creas que mucho, porque estamos haciendo etapas cortas, estamos haciendo bastantes paradas en pueblos, se están haciendo muchas asambleas, se nos está recibiendo de maravilla, estamos viendo una solidaridad por parte de la gente de los pueblos, en las carreteras la gente nos está sudando un montón. O sea, está teniendo una repercusión bastante interesante. Eh, ¿Cuántos sois ahora mismo en la... Perdona. Ahora mismo lo que es eh, el grupo, el núcleo del grupo, ahora mismo somos eh, 28, uh -huh. pero ha habido momentos que somos más. La gente de un pueblo nos acompaña por la mañana hasta el pueblo siguiente eh, y entonces pues el, la columna, digamos, es de, de número variable, pero el núcleo, pues unos 27-28 ahora mismo. Uh -huh. Claro, en eh, la edición pasada nos contaban que, bueno, a medida que ibais pasando por los pueblos, se os iba uniendo gente, pues la labor didáctica que tiene esta marcha, pues hacía que la gente se indignase y se aunase a, a esta marcha que va a llegar hasta la Puerta del Sol. ¿Esto ha seguido ocurriendo? Eh, bueno, eh, reacciones hay de todo tipo. Eh, hay gente que se nos está uniendo, hay gente que todavía no entiende muy bien qué es el movimiento, qué, qué queremos... Eh, Hay preguntas y, y cuestionamientos de, de todo orden, pero en general lo que estamos notando es que eh, la gente no sabe muy bien eh, qué buscamos, qué queremos, y eh, precisamente estamos utilizando esto para ir dando esas explicaciones, para ir explicando cuáles son los propósitos y las metas del movimiento y animando a que se generen Asambleas en cada sitio uh -huh. Se trata de una especie de Evangelización, ¿no? Podríamos decir Perdona, no te he oído bien que Se trata como de una suerte de evangelización ¿no? Lo que estáis haciendo, ir por los pueblos Pregonando la palabra del 15M Sí, es el apostolado De la indignación ¿eh? Sí <risa> Sí y, y bueno qué es lo que más se pregunta la gente porque claro nosotros desde aquí desde Madrid desde las grandes ciudades pensamos que bueno que toda España está sabe bien lo que se quiere y por lo que se protesta pero bueno creo que esta marcha va a ayudar a que de verdad se se instale eso no y, y cómo qué es lo que se pregunta la gente qué os dice bueno pues esto nos está viendo nos está haciendo ver que no nos tenemos que dormir en los laureles y que no tenemos que dar demasiadas cosas por supuestas. Eh, hemos seguido aprendiendo a lo largo del camino que hay discursos que no son fácilmente trasvasables, desde, por ejemplo, una experiencia como una acampada en la plaza a una marcha por pueblos. Entonces eh, nos hemos dado cuenta de que la forma de comunicar eh, está sujeta a revisión, tenemos que estar revisándola constantemente porque... ...entrar en un pueblo con un megafonillo gritando slogans... ...es algo que hemos visto que parece que resulta incluso agresivo ¿no?... ...entonces estamos viendo las formas de, de comunicar sin recurrir a esto... ...estamos intentando buscar lenguajes que realmente lleguen... ...estableciendo vínculos de comunicación... ...y estamos recurriendo a hablar con la gente directamente ¿no?... ...estamos haciendo grandes alaracas... ...simplemente entramos en la plaza del pueblo aplaudiéndole al pueblo... Y a partir de ahí nos diseminamos y empezamos a hablar con la gente que hay por ahí y a informar y a convocar para la reunión, para la asamblea. ¿Y cómo vais de ánimos? Bueno, eso es lo mejor. Esto está resultando como experiencia humana y personal, está resultando muy enriquecedora. Eh, mientras vas eh, caminando, estás haciendo una especie de trasvase de ideas, de sentimientos, de sensaciones, de proyectos... Y todo esto se va cociendo a fuego lento en una especie de cogido eh, ideológico y experimental. Perdona, estoy un poco harto de hablar hoy. Eh, está siendo una experiencia muy, muy, muy positiva y los ánimos están muy arriba. ...tenemos entendido que estas marchas van a ir eh, siguiendo una, una línea con puntos clave... ...donde tenéis previsto uniros a otras marchas que vienen de otras zonas... ...¿cuál es vuestro vuestra hoja de ruta en este sentido hasta llegar aquí? Sí, en ese sentido te puedo decir que en Játiva ...cuando lleguemos a Játiva se nos unirá gente que viene de Murcia y de Alicante... Y que cuando lleguemos a Albacete, pues eh, ahora mismo no te sé decir de exactamente desde dónde más vienen, pero vendrán de unos cuantos sitios. Y en Albacete seguramente el, el grupo será mucho más numeroso a partir de Albacete. No, me comentaban por aquí... Creo que has hablado conmigo esta mañana, Pau. <ríe> Supongo que me recordarás, sí. que soy Diego otra vez. No, es que yo no soy Pau, yo soy Eduard pero... Ah, pensé no, que, eras, no que eras Pau antes, Bueno, no. es que llevan hablando desde las 8 de la mañana Es lo único que tenía que comentar sí. Porque a las 8 de la mañana yo ya llamaba a Pau Para sí, sí, para ver cómo andabais Entonces a, bueno, simplemente estoy aquí para, para echaros una mano Y bueno, lo que llevábamos diciendo desde el primer día Que aquí estáis en, en Madrid para, para apoyaros en todo lo que podáis Lo que pasa es que veo que lleváis muy bien Y bueno, si nos quieres contar un poco cómo lleváis esa otra marcha a nivel de infraestructuras, que creo que puede ser interesante que la gente lo sepa. Eh, antes de que responda... Es más que, interesante, es más que interesante que la gente lo sepa. Es necesario y es importante saber que la marcha en sí no es más que una serie de gente andando. Eh, pero la carga que tiene es precisamente eh, extender el movimiento. Pero aparte de eso... Eh, digamos dotarle de recursos eh, de infraestructura que se vayan estructurando que se vayan generando esos recursos de infraestructura y necesitamos eh, mucho apoyo la verdad necesitamos que se hable en los foros de esto necesitemos que se sepa por ejemplo que los medios están pues aquí revoloteando a nuestro alrededor y hay sugerencias como que están sujetas a debate eh, hay programas que nos han eh, o se han Invitado o quieren venir a hacer eh, programas con una, a seguirnos varios días y tal. Entonces estamos meditando que eso puede ser una especie de reality show en el que no queremos sí. caer y, bueno, pues hay medios a los que no es que vayamos a vetar, estamos eh, debatiendo y estamos viendo a ver qué hacemos con eso, pero en principio eh, hay como un sentimiento de que no queremos convertirnos en un reality, no queremos frivolizar con, con este movimiento, eh, Yo quiero llegar a Madrid y quiero llegar riéndome si es posible, pero la verdad es que esto es muy serio. Esto es muy serio y, en fin, la verdad es que vosotros sabréis mejor que nosotros cómo están tratando la cosa los medios, porque aquí no vemos la tele de estas cosas. Pues la verdad es que tampoco es que se esté haciendo mucho eco de ello, los medios en general. Bueno, el pues eh, primer nivel... Entonces eh, es cuando necesitamos que se que, que se le dé bombo desde desde la, desde el propio movimiento. Vamos a ver, a nivel de medios, eh, público quiere estar con nosotros, eh, el programa este que menciona Edu es Samantha Villar, más que nada porque todos me están llamando a mí, que es el problema. Ah, vale. Entonces también tengo claro que informe semanal, tenía intención de estar allí... Uh -huh. Y sí, han yo... venido esta mañana Han ido al final Sí, han estado por aquí, han estado grabando Solo por la mañana unas preguntas. Eh, Pero este hemos visto que es un reportaje Es la prensa informando Y en ese sentido hemos pensado que sí tienen derecho a hacer su trabajo Entonces pues les hemos dejado hacer su trabajo Porque era algo puntual y que no nos comprometía En cuanto a, a nada No, y luego también estuvisteis ayer en Radio Nacional Si no recuerdo mal mm -hmm. Sí. entonces bueno eh, eh, hay que tener claro que esta gente yo lo hablaba el otro día con, con David que supongo lo tendréis muy presente igual que lo tenemos aquí tenéis que disfrutar de la marcha y eso estaba más claro que el agua y veo que es el espíritu que tenéis todos que hay que tener en cuenta que si se te mete un periodista por ahí en medio a hacer frivolidad no vamos a disfrutar ninguno de la marcha no, no, es que eh, creo que ese es un punto que todos tenemos bastante claro eh... Aunque estamos valorando y sopesando el hecho de que, bueno, la repercusión en medios es importante, pero ¿a qué precio? Eh, y hay precios que no estamos dispuestos a pagar. Llegar a Madrid es el fin último de la marcha. No sé si por el camino tenéis previsto algún tipo de acto. Eh, ¿Habéis visto que hay alguna fecha eh, clave que media entre vuestro camino ahora y vuestra llegada a Madrid? ¿Tenéis previsto en tal ciudad hacer tal cosa concretamente? Uh -huh. Bueno, eh, no es que tengamos previstos actos y tal. En realidad, eh, este es un proyecto que está en construcción sobre la marcha. Estamos eh, aprendiendo sobre la marcha un montón de cosas. Y en cuanto a lo que es el, el final de la marcha en sí, pues creo que la idea es hacer una macro-manifestación, hacer posible, eh, haciendo coincidir las marchas de, de toda España, ...en un mismo día... ...y eso es una gran manifestación... ...pero eso en sí... Eh, ...con toda la importancia que puede tener... ...es que... ...se queda corto... Eh, ...para lo que en realidad... Eh, ...vale... ...perdón, estaba saludando a una persona que... ...este día... Eh, ...en realidad la cuestión... ...está más en, en hacer... ...que el movimiento se vaya extendiendo... ...de una forma natural... Eh, por los pueblos del interior uh -huh. ese es más el propósito de la marcha que otro uh -huh. de aparte de, de, del final feliz De acuerdo, pues muchísimas gracias por vuestra crónica desde esa rama del este como siempre y como siempre os mandamos muchísima fuerza desde Madrid, os esperamos aquí con los brazos abiertos y con nuestras casas abiertas y esperemos que tengáis un buen viaje y que sigáis en vuestra labor de concienciar a la gente sobre este movimiento Pues muchas gracias y bueno eh, vosotros seguir también reportando el asunto que nos hacéis muchísima falta. <risa> un saludo Eduardo. Un abrazo Edu. Venga un abrazo. La persiana. La persiana. Casualidades de la vida. Mientras estábamos aquí conectando con la rama del Este, de la marcha que llega hasta aquí, hasta Madrid, pues ha llegado nuestro compañero de la Comisión de Extensión, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué nos vienes a contar hoy? Bueno, a ver, eh, tampoco hay mucho que contar Más que nada, mmm, Edu no lo ha comentado Pau me lo comentaba a mí esta mañana Pff, se me, ha, me he caído de la cámara. a las 8 de la mañana se me ha ocurrido mirar si había alguien conectado Y le, ya les tenía caminando, creo que Es bastante inteligente levantarse antes que el sol Más que nada porque debe pegar un calor brutal eh, Comentaban ellos eh, Ya no sabemos si es la psicosis que tenemos nosotros o no Eh, andan necesitados de ordenadores, andan necesitados de, de conexión con el mundo. Manda narices, es verdad. Mm, hemos tenido un pequeño problema a nivel comunicativo, se nos han perdido la conexión con ellos, entonces la estamos teniendo a través de teléfono. Me comentaban que, bueno, ya por fin tienen un coche que les apoya, o que no saben si solo va a ser este largo fin de semana. O, o se les va a sumar a la marcha eh, esperemos que se les suma la marcha sino que se les sumen varios porque el otro problema que tienen a nivel de infraestructuras es el, el hecho de tener a una persona vigilando todo el material es una persona que no puede hacer la marcha entonces me, me comentaban eso esta mañana y me comentaban que lo que acabamos de oír ahora, que tienen enormes problemas para empatizar con los pueblos por donde pasan que no saben cómo afrontarlos eh, llega una asamblea y No sé si recordamos todos la primera asamblea que hubo en Madrid. ¿Cómo son los gestos? ¿Qué significa la persiana en la cara? ¿Qué significa el, la X? ¿Qué significa todas esas cosas? Y tienes que inculcarlos a unas personas en muy muy poquito tiempo porque solo vas a estar esa noche ahí. Y tienes que involucrarles, tienes que decirles, tienes que participar. Entonces, realmente necesidades. Necesitan gente que sepa dinamizar una asamblea. Claro, como decíamos antes, nosotros desde aquí, desde la capital, tenemos muy, más o menos muy claro y estamos constantemente en contacto con, con el 15M, pero bueno, al final, aunque les cueste familiarizarse, esa es un poco la labor de la marcha, ¿no? Sí, lo que pasa que ahora tienen la ventaja de que Valencia está a cinco minutos en coche. Puedes decir, oye, tráeme a alguien que me dinamice la asamblea, pero ¿qué va a pasar cuando lleguen a Castilla-La Mancha? Uh -huh. qué va a pasar con la mancha del norte cuando llegue a Castilla y León qué va a pasar eh, con Galicia cuando la gente se meta en la Galicia profunda en la que solo se habla gallego y, y tengas que dar una una asamblea en gallego y, y te encuentres con que tú igual no sabes ese gallego cerrado y tienes que, que introducirte en esa persona qué va a pasar con un Euskadi ahora que sale tres cuartos es lo mismo vete a la Euskadi profunda en la cual Todavía en algunos sitios es difícil hablar en, en castellano. Y créeme, algunos dialectos en Euskera son bastante <risa> complicados. A ver, soy del sur, del País Vasco, o sea, justo debajo, <risa> y, y, y lo entiendo. Entonces, eh, ¿qué quieres que te diga? Yo de momento salen ya ahora enseguida pff, marchas como Cádiz, como que encima de ellos se van a encontrar con los 40 grados de Andalucía a la sombra. Y, y bueno el, el planteamiento es, es duro eh, lo que pasa es que de momento están al lado de casa y, y eso no lo teníamos nosotros por ejemplo desde aquí asumido decíamos se van a andar 20 kilómetros y luego decíamos y hoy me decían pero si estamos al lado de casa o sea yo me voy a casa de un amigo que le veo todos los días en el colegio que le he visto durante un montón de tiempo en el colegio en la universidad donde sea y le tengo al lado de casa pero más yo lo que me planteo es esta primera semana todos pensábamos que era muy dura Y va a ser muy fácil. El Así cuerpo, que la mecánica se pretende que sea esa. Gente marchando y un coche o un vehículo de apoyo. Eso o no un vehículo de apoyo o, o incluso bicicletas. Es una de las cosas que consideramos puede ser bonito. Porque hacer una marcha en coche tiene que ser... ¿Qué quieres que te diga? Yo no la haría. Más que nada porque, bueno, sinceramente eh, no la disfruto. Y es una de las cosas que ellos tienen muy claro... Yo el otro día les comentaba, ¿me dejáis de hacer tacos en antena o ayer me cortaron un poco y puedo o, o no? ¿Le dejamos? Venga, pero que sea su hábito. Vale, es putear, tampoco es mucho bueno, más. Bueno, eso o sea, ya es que... bastante Vox Populi. No pasa vale, nada. entonces bueno, ya les decía, ya sé que estáis bastante jodidos y puteados caminando durante todo el día como para mandarme el reporte todos los días de la información que queremos difundir a los medios. Y no, no que queremos, sino la información que nos dais para difundir a los medios de vuestro día a día. Pero a mí me decían claramente: Yo no quiero estar puteado, yo quiero disfrutar de esta marcha. Uh -huh. Y si me haces, o sea, yo, yo el planteamiento que tenía y el planteamiento que tenemos de, desde aquí de Madrid era: Bastante jodidos están ellos como para como para fastidiarles un poco más, diciendo, Tenéis que hacernos el reporte. No, ellos me dicen: No, si yo no quiero estar fastidiado, lo que quiero es divertirme. Claro. Y quiero que ese reporte sea divertido. Ayer comentaba el primer reporte, que es os lo he comentado hace un momento, han tenido un problema informático, no me han podido mandar más reportes. El, el primer reporte era, los clásones nos pitan para animarnos en todas las ciudades. Entramos en los pueblos y la gente nos aplaude. Tenemos un problema con la prensa que nos para la, las marchas porque quieren grabar sus imágenes. Y, y nosotros decimos, por favor, esperarnos en el pueblo, grabarnos la entrada en el pueblo, que las entradas en los pueblos deben ser maravillosas. Ajá. Pero te cuentan esas cosas y dicen es verdad, es que están disfrutando uh -huh. claro muchas veces es mejor lo que ellos dicen, disfrutar de la marcha, siendo parte de ellos, de forma de ella, de forma íntegra, en lugar de estar trabajando aparte, entonces es que es eso, y, y la otra marcha lo que hace es trabajar. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hacerlo en bicicleta puede ser más divertido porque trabajas y marchas, pero también tenemos Claro, una cosa, yo no pretendo que un pobre valenciano se haga los 534 kilómetros que creo que se van a recorrer, son más de 500, no recuerdo el número exacto, pero bueno, creo que eran 34 más. Y yo tengo claro que uno no tiene, porque un día uno está más cansado, un día, entonces ese día puede plantearse el coger la bicicleta y decir, me hago la marcha, pero a mí otro ritmo. Una pregunta difícil para, para cualquier persona, tal vez para ti un poco más accesible de ¿Cuántas personas estaríamos hablando ahora que están en, en ruta hacia Madrid? Pues ahora mismo eh, son las 28 que están en Valencia, más la gente que se la está sumando Tengo el calendario de rutas por aquí, Dame un segundo que lo voy sacando Es el mismo de ayer, lo que pasa que hoy he conseguido sumar a la gente de mi queridísima Logroño Y ya me han dicho fechas Entonces bueno, la ruta es la misma que comentaba ayer en Acercando Gente Valencia salía el día 20, Barcelona el día 25, Santiago el día 24, La Coruña el día 25, Ourense, Vigo y Pontevedra el día 27, Cádiz el día 24, que se piensa unir con Sevilla el día 1, Motril el día 25, que se une con Málaga y Granada el día 30, y la novedad es que Logroño sale el día 1. No sé cómo van a salir en Burgos, Pamplona, Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Soria, pero tengo entendido que el día 3 se van a juntar en algún punto entre La Rioja, Burgos y el País Vasco, Para empezar a bajar para acá por Burgos. Eh... Y Diego, sinceramente, pese a. sabemos que esta marcha requiere un gran esfuerzo físico, también mental, aunque también es... los marchantes estén llenos de ilusión por transmitir el 15M. Pero sinceramente, ¿crees que van a conseguir llegar aquí hasta Madrid el día 23? Yo lo tengo clarísimo. No es que crea, es que lo tengo clarísimo. O sea... Eh... Van a tener sus más, sus menos, van a tener sus pequeñas luchas internas, pero ellos tienen claro cuál es su papel y, y, y es que además lo tienen tan tan claro. O sea, yo esta mañana me he tirado media hora hablando con, con Pau, media hora hablando con, con gente de la Marcha de Valencia, que es la única que tenemos ahora mismo y, y estaba tomando notas, pero como un poseso para, para transmitir esos mensajes de esta experiencia que están teniendo ellos a las siguientes marchas que van a ir saliendo para que tengan las cosas muy claras, y ellos las tienen muy claras. O sea, ellos de momento además son los primeros aventajados que han salido, que se lo están tomando con tranquilidad. O sea, el primer día hicieron 12 kilómetros. Yo recuerdo hace una semana estábamos hablando de 22 kilómetros diarios y Valencia está haciendo 12, la mitad. Bueno, un poquito más de la mitad. Pero ellos sí que lo tienen muy claro. Y, y el resto, no sé, los andaluces dicen que son vagos, pero yo les he visto trabajar como pues esos... Y los del norte somos muy cabezotas Como para plantearnos Los de Bilbao se plantan aquí el 15 de julio Si les dices que no lo van a hacer Seguro que lo hacen Pero es verdad no hombre Ten en cuenta que igual los de Bilbao se plantean Hacer el chacolí y todas estas cosas Con todo tengo. nuestro cariño para nuestros oyentes de Bilbao eh, Por otra parte <risa> No, pero yo, yo lo tengo muy claro, o sea, la gente que se suma a este proyecto lo tiene clarísimo, o sea, tanto los seis que creo que salen de momento de Cádiz lo tienen claro, y si no, no se meten, porque yo tengo claro que hay momentos en los que te tienes que plantear una cosa y no te puedes quedar a medias, y ellos no se van a quedar a medias, lo tengo muy claro, y si se quedan a medias ya lo tenían previsto quedarse a medias antes de empezar, pero... Yo recuerdo cuando el viernes me decían desde Barcelona, salimos 200. Y yo decía, joroba, a ver qué hago con todos estos. Uh -huh. y de repente me dicen, no, no, me dicen el lunes, salimos 400. <risa> si a todo esto unimos a la gente que se puede unir por el camino, que se sienta motivada, ¿cuánta gente se ha unido a la acampada Sol a lo largo de los días? A ver, a, a título personal, yo me uní el día 20. No, entré el día 15. Entonces, que yo estoy aquí y ya no sé ni en qué día vivo. Eh, pero que es lo que, que es lo que comento. O sea, hay gente que va a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho o que han hecho mucha gente en Acampada Sol. Unirse en cuanto esto haya empezado. Y tengo claro que muchos, como ha pasado en Sol, no podrán más, se saturarán, necesitarán un descanso y volverán a su tierra. Pero alguien les tomará el testigo. Y teniendo en cuenta que puede ser que otras personas... ese día 23 de julio se acerquen también a Madrid en, en coche porque es un día señalado ¿cuántas personas crees que pueden llegar a unirse en sol el día 23? es que yo, yo creo que deberíamos empezar a plantearnos el empezar a tirar ...edificios que hay alrededor de Sol... Eh, eh, ...empezar a tirar... No, ...no sé... ...podríamos tirar el Santiago Bernabéu... ...es que yo creo que es... ...deberíamos, podríamos deberíamos tirar... El... ...o sea, bueno, y también el Calderón... ¿eh? No, ...no, no... <risa> ...bueno, eh, eh, mantenemos el Teresa Rivero, ¿os parece? ...bueno, aunque con Mira, los chanchullos... La pineta, tampoco pasa nada. ...con los chanchullos que tienen por el Teresa Rivero... ...mejor no hablar, que eso también sería otra cosa de la que hablar... ...pero... Eh, ...es en serio, o sea... Mm, ¿Vosotros recordáis lo que ha pasado este día 19? ¿Cuánta gente éramos? Unas 150.000 personas. Vale, empezaba a multiplicar por 17 comunidades autónomas. Un matemático en la sala, por favor. Sí, pueden ser. Son muchas. Sí, vale, cerca de un millón de personas. Sí, ¿por qué no? Uf, tío, es un millón. Un millón. De... un millón ¿dónde metemos a un millón de personas? Dios, no me lo pues lo desde aquí volvemos a hacer un llamamiento y volvemos a recordar la campaña de acoge a un marchante En Madrid hay... No, va a ser indignado al final, es más divertido. de marchante suena un poco como a marchante de mercancías y no, no me gusta. Pues cambiamos la consigna, decimos acoge a un indignado. Sí, el mensaje va a ser algo así como comparte la mejor experiencia de la vida de una persona a cambio de comida eh, caliente, eh, una ducha caliente también, una cama, ya si queréis calentarla eso es cuestión de cada uno... <risa> El amor en la revolución, eso, de eso hablaron también en Acercando Cultura. Sí, sí, aparte de eso, la revolución está siendo. Tenemos que revolucionarnos todos. Bueno, vamos a dejar eso. Y luego también, oye, ponéis una lavadora. Mira, eso podría ser incluso para lo de la cama. No, ahora en serio, es real. Eh, acoge un indignado, realmente, es verdad. Eh, van a compartir una experiencia real y, y lo que se pide a cambio es muy poco, pero. Sinceramente, el que me esté oyendo ahora, el que no se esté oyendo, plantearlo en vuestras asambleas de barrio. ¿Por qué no? Daros protagonismo a vosotros, coger la asamblea y decir, pues, oye, mira, hay polideportivos, colegios, mil sitios. O sea, ayer hablaba con un compañero y me decía, me están pidiendo gente para venir el día 23 a vuelos. Y yo digo, ¿vuelos? ¿Eso qué me quieres decir? No, no, vuelos desde Hungría, vuelos desde Italia, vuelos desde pff, Francia, vuelos desde Rusia. ojalá venga alguien de Sudamérica, ojalá alguien venga alguien de Estados Unidos, que de momento, ostras, en Estados Unidos nos tiene auténtica envidia. Y va Sendora. Mm -hmm. <ríe> Me están diciendo, estos españolitos eh, están montando una revolución y nosotros que somos el ombligo del mundo no somos capaces de hacerlo. Dios, tanto Obama, tanto Obama. <risa> bueno, <ríe> eh, el tema es eso, que no sé... Eh, Mira, hace poco comentabais, comentábamos con Edu, con Edu ¿qué va a ser lo próximo. Yo si lo próximo me estoy planteando una marcha sobre Bruselas, ¿puede ser posible? Igual andando no, pero ¿en bicicleta? ¿En ¿Puede ser? ¿En moto? ¿De rodillas? Bueno, no, dios, eso parece ya muy religioso. Pero, pero no, en serio, eh, esto no se queda aquí. Este movimiento, en extensión lo hablábamos mucho. Ya tenemos la Spanish Revolution, ahora ¿por qué no hablamos de la European Revolution o... o de la Global Revolution, o sea, uh -huh. no sé, eh, hay que saber adelante, ¿no? no nos podemos quedar parados. Ese fin de semana del día 23, ¿qué puede ser? Para mí una locura. Uh -huh. y, y para toda esta gente, ¿alguna vez alguien ha visto...? Vale, es religión, eh, pero hay otros casos que no. ¿Alguna vez alguien ha estado en la Plaza del Obra de Duero, en Santiago cuando entraba gente? No. es precioso o sea, eh, ver a una persona que ha recorrido un montón de camino por unos ideales ya sean religiosos, ya sean promesas ya sea reencontrarse con sí mismo ¿qué queréis que os diga? Eh, cuando llega allá, eh, he cumplido el objetivo yo recuerdo una vez estuve allá lanzar el sombrero, la visera al aire y decir, Dios, por fin este es mi objetivo ¿y ahora cuál es el siguiente? eso es lo que nos tenemos que preguntar no solo quedarnos en la Puerta del Sol bueno, en el Santiago Bernabéu en el Vicente Calderón no, vamos a ver, eh, en serio eh, no puede parar pues Diego, veremos en, en qué queda todo esto el próximo 23 de julio y bueno hasta entonces, eh, esperemos tenerte aquí en La Persiana, en el resto de programas de ahora Sol, mientras, contándonos las distintas marchas y también contactaremos con los indignados marchantes uh -huh. Muchísimas gracias por estar aquí y te esperamos un Venga, saludo, ya os veré por aquí Revolución binaria. La escena hacker está un tanto alterada con mensajes cuya veracidad habrá que esperar a comprobar. Lo último. Es la aparición de un grupo que se llama Web Ninjas, que desde Lulsec Post asegura haber reunido datos de los chats de Lulsec, que recordemos en la semana pasada hablábamos de ellos porque habían hackeado la web de la CIA, y han enviado información sobre identidades del colectivo al FBI, la agencia de seguridad británica SOCA e Interpol. En el blog se habla de la detención de Ryan Cleary, acusado de haber atacado a Soka. Lulcek, ironizando sobre esta detención, ha escrito Parece que el glorioso jefe de Lulcek ha sido detenido. Todo ha determinado ahora. Esperen, seguimos aquí. ¿A qué pobre desgraciado habrán cogido? Además, digan que ellos sean los responsables del ataque a la página del Instituto Nacional de Estadística británico, lo que habría obtenido información de, del censo. No os creáis ninguna falsedad. Hasta que lo hayamos tuiteado. Y recuerdan que cualquier internauta puede obtener de sus páginas las herramientas para participar en los ataques de denegación de servicio. WebNinjas afirma que los días del Lutzek están contados, como nosotros contamos sus cabezas. Queremos ver un Internet más seguro y pacífico para todos. No un montón de niños que amenazan la web, en nombre de la publicidad, la ganancia financiera o el programa de lucha contra el gobierno. Mientras tanto, Lulsec ha publicado información sobre dos hackers identificados como M/Nerva y Han en un mensaje público a los payasos entre comillas del FBI. Acusan al primer nick que hemos dicho de la de piratear el juego Deus Ex y aseguran que tratan de huir de Estados Unidos. Estos matones nos pidieron ele, eh, clemencia después de disculparse con nosotros toda la noche por la fuga de algunos de los registros de nuestros afiliados. No hay piedad en el barco de Lulz, entre los datos que suministran figuras, figuran direcciones postales y de Internet. En este contexto, la BBC publica que el sitio que mantiene una moneda virtual, Bitcoin, se recupera de un ataque que colapsó el servicio. La cotización de la misma cayó casi a cero después de que se lanzaran cantidades de Bitcoins falsos. Las transacciones quedaron suspendidas. Bitcoin ha sido utilizado por LulzSec para recaudar fondos. Bueno, y así con nuestra revolución en binario terminamos la persiana de hoy. Ya os hemos dicho que hoy no íbamos a tener sección de humor, no teníamos a nuestro profesor Ochoa para hablar con los astros y para decirnos los que lo que les cuentan desde allí, pero bueno, ha sido un programa completo, hemos hablado con, nuestro, con el artífice de la revolución islandesa con Jordur Tofarsson, hemos tenido a, a María Teresa que nos ha hablado de un desahucio, Diego nos ha hablado de cómo va la marcha indignada y... La próxima semana, a partir del próximo martes, volveremos aquí con más cosas, con más actualidad, con más humor, con más magazine. Bueno, un placer, María, haber compartido esta persiana contigo. y Un abrazo para Gerard, ahí donde esté. Sí, y un saludo también a nuestro técnico, a Fossi, que está siempre aquí con nosotros. Y un saludo para vosotros, oyentes. Esperamos escucharos y que nos escuchéis la próxima semana aquí, en La Persiana. Cerramos ya esta persiana.